En Radio Mairena te proponemos Querer Vivir para Querer Comprender. Cada viernes alternamos dos espacios concebidos para fomentar la salud mental, física y social a través de mensajes claros y positivos en Querer Vivir. Analizando temas económicos, fiscales y laborales de actualidad en Querer Comprender. Dos programas que se complementan para hacer llegar al oyente, con la ayuda de profesionales, la más reciente información sobre las últimas tecnologías e investigaciones. Y en el campo médico y psicológico, ofreciendo una visión objetiva y de vanguardia. Querer vivir. Para querer comprender, los viernes de 11 y cuarto a 12 de la mañana en Radio Mairena. Ahora sí entramos con querer vivir con esta segunda parte que continuamos como cada viernes. Hoy vamos a centrarlo en esa alimentación saludable. Como ya hemos dicho, cuántas veces nos hemos preguntado si nuestro tipo de alimentación es la más sana posible y si nos podemos permitir comer y tener unos hábitos de alimentación más saludables. Y para ello contamos con nuestro compañero, el doctor Clemente Oliveros, que se está encargando de desarrollar en a l c a l á de Guadaira, un taller de este tipo de cocina con demostraciones prácticas. Buenos días, doctor Javier Mauri. Hola de nuevo. Buenos días de nuevo, queridísima compañera Loli. Saludar de nuevo a nuestra audiencia de Radio Merena. Pues sí, hoy vamos a iniciar aquí un, un, un espacio、eh, dedicado a comer bien, a comer sano. ¿Y quién mejor que nos explique? Pues una persona que lleva tiempo en esto, que es el doctor Clemente Oliveros, doctor Oliveros, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días.、Eh, Clemente, muchísimas gracias por compartir estos, estos minutos con nosotros. Y te quería comentar:、eh, tú estás al frente de un, de un taller ahí en Alcalguadaira. d e nos, ¿Nos puedes comentar en qué, en qué consiste más exactamente? Pues sí, yo siempre he pensado que los cocineros、eh, tienen una labor muy importante. En, en lo que llamamos pues, la salud y comer sano. Porque los alimentos, de, muchas veces, depende de cómo se confeccione,、eh, van a pasar de ser saludables a no saludables o calóricos o no calóricos.、Eh, Recordar la película、eh, de como agua, como chocolate. Como chocolate. Que lleva esto al extremo del realismo、uh -huh. mágico,、sí. eh, eh, pero tiene mucha verdad. Con la cocina,、eh, con la elaboración,、mm, los cocineros pueden, y las personas que cocinan en casa, en su familia, pueden aportar mucha salud a, a su domicilio. Por ejemplo,、mm, una cosa tan sencilla como, como las la patatas, pues las patatas, depende de cómo las hagamos,、eh, va a ser un producto calórico o no calórico. Porque cuando hacemos un guiso de patatas cocido,、eh, el almidón no se degrada,、eh, porque el almidón necesita más de 100 grados para degradarse y nosotros somos incapaces de metabolizar el, el, el almidón. Entonces, un guiso de patatas con choco,、mmm, que está con agua, todos los productos que, se, todo lo que se hagamos en agua nunca va a pasar de 100 grados.、Eh, Entonces, esa patata que ha estado cocinando por debajo del 100 grados tiene un alto contenido en a l m i d ó n y, por lo tanto, nosotros,、eh, para nosotros va a ser un plato bajo en caloría. Sin s embargo, esa misma patata la ponemos al horno,、eh, donde la cocemos a 180 o 190 grados o a la frasa, y el a l m i d ó n se degrada y pasa a ser un producto con más caloría. s、eh, De estos ejemplos hay muchísimas cosas. Por ejemplo, o el g a a z p c h el gazpacho. El gazpacho Eh, todos decimos muchas veces en x i s t e e la cultura popular que es pesado, que, sin embargo, es un producto bajísimo en calorías. Lo único que, que diferencia es cómo lo comemos. Si en una comida copiosa ponemos un vaso de gazpacho y no lo bebemos, pues vamos a, va, a ser un, va a ser algo un, mucho más calórico que el agua, evidentemente. Pero si lo comemos como único plato y en su confesión、eh, le ponemos un poco de zanahoria eliminando un poco de pan y controlamos el aceite, que es lo que aporta、um, calorías al gazpacho, va a ser siempre un producto bajo en calorías, va a ser un gran plato. Y vamos a alimentar a nuestras familias perfectamente. Y como esto, hay muchísimos ejemplos. Es curiosísimo, no solo son los alimentos, sino cómo se preparen, claro. Eh, eh, Paco, te quería hacer una pregunta, Clemente. Ad adelante, p a c a Bueno, en función de lo que has hablado del, del gazpacho, Hay cosa s más interesante, s porque yo, presidente, me encanta fabricar、eh, gazpacho. Lo hago en cantidad de nutrición para, para comerlo. ¿no? Mm. ¿Qué hay de verdad y qué e mito en todas estas cosas de la, de la comida? Porque ahora mismo estamos con muchos programas de televisión que hablan de comida y hablan de, de, digamos, de ser、eh, grandes cocineros y demás. ¿Hasta qué punto esta cocina tan, tan fantástica, tan, cocina y diseño, es tan buena con respecto a la cocina tradicional que hemos tenido siempre en España? Porque aquí sé como yo muy, muy bien. Y para eso era más que irse al extranjero para ver lo mal que se come por ahí fuera. n o Bueno, este, este, este, este mito viene. Eh, yo creo que un poco provocado y creo que, que bien, además, porque estamos perdiendo la costumbre de cocinar en casa.、Eh, ver los carros de l a f a m i l i a que compran en los supermercados y cada vez ver más productos hechos, más productos preparados. Entonces, estamos dejando esto que es tan importante: que es confeccionar tú la comida, que tiene una gran importancia para la salud, lo estamos dejando en manos de la industria. Que lo último que le importa a la industria es la salud de las personas que comen. Se comen duda, ¿no? eso. La industria lo que quiere es ganar dinero y vender.、Claro. Y con esas dos premisas、eh, va a ser lo que sea.、Eh, entonces, para ir a contacorriente r de esta pérdida de, de, de, la, de la importancia de cocinar y de hacerte tú la comida, creo que está muy bien esta corriente y estos programas. Y yo soy. Un seguidor aférrimo de todos, porque están consiguiendo que la gente vuelva, que las personas vuelvan a, a preocuparse por la cocina, que, que quieran cocinar, que quieran aprender, que quieran aprender nuevas cosas. Y, y además está poniendo、um, en, en alza una profesión para, para, para España muy importante, que es la de cocinero, s porque es una de las bases del turismo y de, y de empresas que. Que están dejando pues, un, unos buenos beneficios para y da muchos puestos de trabajo, y además, pues, estamos recuperando el interés por cocinar.、Eh, creo que la única manera de ir contra las corrientes culturales. Del de de de consumo y, y de la publicidad y de, de todo esto que nos engaña muchísimo es a través de ensalzar、pues, este tipo de cosas a través de la televisión、sí. eh, y de concursos y tal. Por lo tanto, yo、mmm, totalmente de acuerdo con esta corriente.、Sí. Ahora bien, como todo, pues empiezan a salir burros. ¿no? Ahora mismo, la alimentación está ocasionando、eh, una gran llamada. Hacia el dinero. El dinero está pendiente de, de cualquier oportunidad de negocio、claro. y se cuela por todas las r e n d i j a s que abramos.、Uh -huh. eh, no tenemos, una, no tenemos una, un organismo que se encargue de controlar los anuncios publicitarios si son altos para la salud o no.、Eh, deberíamos, de, deberíamos de hacerlo.、Uh -huh. o, o, o bien si son engañosos.、Eh, el problema es que. Muchos productos que están vendiendo como saludables, o bien no lo son, o bien no están demostrados, o bien、eh, no aportan gran cosa. Por, por ejemplo, las cápsulas de o m e g a 3, pues son bastante caras. Las están vendiendo en cualquier farmacia y está toda llena de este tipo de productos. Se nos está colando ya en las bases más, más, más cercanas de, de, de la salud, de ya en la s farmacia, s incluso a veces. No es raro que en una consulta de un médico, por ejemplo, pues te manden acuario para、ah, bueno. una diarrea.、Ya. Lo he visto en algunos, en algunos casos.、Uh -huh. Y estos son aberraciones.、Uh -huh. eh, eh, son porque el acuario、mm, para nada tiene una fórmula、eh, adecuada para reponer los electrolitos de una persona enferma con gastroenteritis y lo que es simplemente agua con azúcar y un poquito de sal. Eso、mm, será lo que sea, pero apto para una. Gastroenteritis, no. Y, y, y hay muchísimos ejemplos de esto.、Eh, nos venden、mmm, los yogures para, para problemas intestinales que no existen. ¿no?、Eh, que nos venden productos para bajar el colesterol que, que, que simplemente、eh, con una pastilla que es muchísimo más barato y, y, y, y las pastillas para bajar el colesterol、mmm, no están provocando efectos secundarios graves. Y, no, y, y, y, y vale cualquier producto, cualquier yogur de estos para bajar el colesterol, un euro y pico. O sea que nos estamos gastando 40 euros、eh, en yogur solamente para, para bajar un poquito el colesterol, etcétera, etcétera, etcétera. La publicidad está siendo、mm, muy dañina y, y, y, y no está de la mano de la salud. Y eso, pues, está, está provocando. Que la alimentación de las familias haya, haya empeorado muchísimo.、Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué podemos entender Clemente, por comer sano? ¿Qué es comer sano? Pues comer sano es seguir la base, de, fundamentalmente ahora mismo lo que sabemos y lo que tenemos comprobado es que siguiendo la pirámide que recomienda la Organización Mundial de la Salud, Eh, en la según las calorías, qué productos son los que tenemos que tomar a diario, según la frecuencia, pues, pues básicamente con eso lo tenemos el 90% de la alimentación. Lo segundo,、eh, esta pirámide nada más que habla que los hidratos de carbono son los que tenemos que consumir con más frecuencia, hidratos de carbono de calidad. No, por supuesto,、pues, los refinados como el azúcar. Estamos hablando de, de harinas integrales, del pan, de la pasta. La pasta, por ejemplo, es un tema muy curioso.、Eh, la pasta es un hidrato de carbono que está hecho con trigo duro. El trigo duro tiene la cualidad de pasar a sangre muchísimo más despacio que lo que sería la harina de trigo normal, del pan. Por lo tanto, nos da unas curvas de, de glucemia mucho menos empinadas. Eso quiere decir. Que no carga tanto al páncreas como, como el pan normal. Y, y, y, por ejemplo, en Italia la diabetes es、eh, menos frecuente que en el resto de países,、eh, por el, la, el alto contenido en pasta que tiene su alimentación.、Eh, entonces, mh, la base de las calorías, los 70%, el 70% de las calorías que ingerimos tienen que ser de hidratos de carbono. Eh, eh, Eh, creado de este tipo. Después tienen, vienen una serie de productos que nos tienen que aportar las proteínas, que son legumbres,、eh, frutas, verduras, y eso tiene que ser a base de alimentación. Pescado dos o tres veces a la semana, carne、eh, como máximo, carne de cerdo o de ternera una vez a la semana o incluso menos, y, y carne de aves y de, y de unas carnes menos. menos Dañinas que las de, la de ternera o de cerdo, pues se puede tomar una, una o dos veces a la semana. Y básicamente, siguiendo esa pirámide, estamos cumpliendo el 90% de lo que conocemos a la fecha de hoy. Otra, otra, otro, otro, otra cosa que sabemos comprobado es que la variedad debe de ser,、mmm, debe de ser nuestro, nuestro objetivo en la alimentación. Tenemos que comer mucho de todo. Una comida, si tiene 14、sí. verduras, es mucho mejor que una que tenga dos. Y si、eh, diariamente estamos tomando tres o cuatro tipos de frutas y, y las vamos cambiando a lo largo de la semana, pues esa alimentación va a ser mucho más sana. Introducir una pequeña cantidad de frutos secos que nos van a aportar una proteína de alta, de alta calidad, nos van a aportar omega 3, nos van a aportar una serie de, de, de en pequeñas cantidades, porque los frutos secos son. Son, son muy energéticos, eh, eh, eh, como el anacardo, el anacardo tiene grandes propiedades y, y poco más. Mm, mm, luego, ahora mismo hay una efervescencia de investigaciones de, de productos de alimentos milagros,、eh, antioxidantes y tal, que está ahora,、eh, todavía está en una fase demasiado precoz como para que podamos、mm, sacar interpretaciones. Pero bueno, se puede destacar algunos. Algunos alimentos, como es el brócoli, que el brócoli lleva muchísimos años en, en, en, la, en la que se conocen sus propiedades y sus beneficios para la salud, y hay bastantes investigaciones que hablan de que es protector、eh, cardiovascular, que es protector Clemente, del cáncer, etc. Clemente,、eh, ¿te puedes acercar un poco más al micro o cambiar de posición porque te estamos perdiendo? Te escuchamos muy lejos、sí. ahora. ¿Me escucha ahora? Ahora sí. Vale, perfecto. perfecto. Eh, continúa, continúa, por favor, compañero. Entonces, pues, bueno,、eh, conocemos、mm, a, incluso una, una, una reina de Francia que era, venía de Italia, la Catalina de Médici, que、mm, tuvo 10 hijos que murieron.、Mm, Y ella, pues, porque claro, al casarse、eh, con el rey de Francia, se fue a vivir a Francia. Y allí ella tenía la, de, de, era, En Italia se cultivaba mucho el brócoli, importó el cultivo de brócoli a Francia, empezó a alimentar a sus hijos con. Empezó ella a tomar brócoli y a, y a alimentar a sus hijos con brócoli y tuvo después un montón de hijos sanos. Y de hecho, de esto hay varios casos. Y, y hay una investigación hecha con. Con sanitarios,、eh, donde se ha visto que es capaz de proteger, por ejemplo, esta fue específicamente vi, vi, vigilando el cáncer de vejiga y se vio que tenía un poder de protección de un 20 o un 30% sobre el cáncer de vejiga.、Eh, y hay muchas investigaciones, todas las universidades están sacando investigaciones. Eh, eh, esta cantidad de información, en muchos casos, lo que se está haciendo es que、eh, se s i r v e para crear confusión. Y se están hablando ya de muchas otras cosas que no, que no están demostradas y que se le están aplicando muchas propiedades. Pues este es el momento en el que estamos. Falta todavía、mmm, que se, estas investigaciones lleguen a, a, términos, a términos definitivos y podamos ir descubriendo. Eh, ¿qué, qué, qué alimentos nos pueden ir protegiendo del cáncer y de una serie de enfermedades pues, para prolongar nuestra s vida s y tener más salud. Pero todo parece ser que en el campo de las verduras hay muchísimo que investigar y que nos van a proteger de muchas enfermedades, muchas de las verduras que nos rodean. Paco, me estaba acordando de las cosas que decía antes sobre la televisión, ¿no? la cantidad de cosas que no. Que nos venden que son completamente、um, absurdas y, y mentiras, ¿no? lo, lo del colesterol y t i p o de cosas. n o Sí.、Eh, evidentemente, no sé, la, la, este tipo de cosas deberían estar reguladas, el, el mentir en pública, públicamente, p ú b l i c a vamos, a través de la, de la publicidad. Yo estaba antes en un sector de la alimentación, el tema de la cita de una mesa, y recuerdo que prácticamente casi el 50% de los anuncios que había, 25% de la venta automóviles y demás, Eran de cuestiones para comer, o sea, de alimentación, n o y por eso es t á n tremendamente importante. s ¿no? Y digamos, contrarrestando toda esta corriente tan absurda que nos están vendiendo, que a fin de cuentas, como tú bien dices, el, la industria lo que persigue es el dinero, ¿qué alimentos meterías tú en la cesta de la compra que fuesen baratos y que de verdad generasen salud? O sea, ¿qué es lo que tenemos que llevar a casa? ¿Y qué es lo que, si tú fuese a un supermercado, qué es lo que tú comprarías? Con, para, digamos, para elaborar esa cocina y gastar nuestro tiempo en hacer de comer bien frente a los alimentos、eh, industriales ya preparados, que es lo que cada vez más se encuentra uno allí en, en los supermercados. ¿no? Lo primero que hay que hacer es, o sea, más que pone, r quitar, eh, eh, negarnos a comprar nada que, tenga, que esté hecho con ácido. Con, con aceite de palma,、uh -huh. es, creo que es una de las primeras cosas que tenemos que hacer. Todavía、mm, coges incluso las palomitas de, que, de maíz que venden para, para microondas, te pones a ver en la composición y tiene aceite de palma.、Uh -huh. eh, eh, tenemos que ser、mm, inflexibles、eh, con este tipo de, de cosas que ya han demostrado, con alimentos que han demostrado que son perjudiciales.、Sí. Eh, eh, eh, el aceite de palma、mm, facilita muchísimo la. la Las enfermedades cardiovasculares,、uh -huh. el infarto, y, y, y, y hay que eliminarlo.、Uh -huh. lo, ya lo sabemos, ya、bueno. está demostrado, pues、uh -huh. no lo vamos a comprar. No、tomar. lo compre, le va a dar está. a tu hijo、claro. algo que le va a perjudicar a su salud. t o、eh, eh, eh, lo que se sabe, en, en la mollería, la mollería fuera, los productos eh, eh, que, vienen, que vienen ya preparados, fuera.、Uh -huh. eh, Ya con eso estamos salvando、eh, un montón de casos de obesidad y de diabetes. Es curioso, Clemente, porque yo voy al supermercado, yo soy soltero. Y como mi, mi compra, con mi, mi eso. entonces te das cuenta de las cosas que compra la gente en, el, en el, la caja allí, lo que v a metiendo y el aspecto que tiene la gente de las cosas que compra. O sea, que tienen una relación muy directa. O s a gente que lo ve que son insanos y se hartan de comprar bollería industrial y no sé cuánto y cosas que son menos lo que son los productos básicos, las patatas, pimiento, s tomate. O s sea,、eh, las cosas que de verdad son los que entiendo que es un alimento básico. El resto son todas cosas de, de bebida con gases de s Que son terribles. O sea, en fin, es、eh, una, una curiosidad sí, que, de, una, bueno, una, una,、eh, una que te hago, digamos una afirmación que te hago en base a lo, claro, que, a lo que he visto. ¿no? Claro, lo primero que hay que hacer es quitar、eh, las bebidas. Pues las bebidas,、eh, al final,、mmm, estamos en que cualquier refresco、eh, está provocando、mmm, gran cantidad de diabetes por, la, por el azúcar que tiene. Que son bebidas muy, muy, muy azucaradas y es una, algo que no aporta nada al organismo, no está aportando nada. Está tomando agua con azúcar que, que lo único que le está provocando es una predisposición a la obesidad, a la diabetes, pues fuera los refrescos eh, eh, y, y empezar a quitar cosas. Al final, una cerveza es un producto muchísimo más sano que cualquier Coca-Cola, cualquier producto y cualquier otra cosa. Entonces, tenemos que, que reconsiderar todo esto, replantear. ¿no? Eh, eh, y, y, y, y luego、mm, empezar a cocinar,、mm, cocinar con productos frescos,、uh -huh. con los que, que, que, que tenemos alrededor, procurando que, que, pues, que, procurando que, que las grasas pues, sean de aceite de oliva, sean de, de alta calidad y, y que nosotros e s t e m o s presente en todo el proceso de la manipulación de los alimentos. Porque, ¿cómo vamos a dejar que a mi hijo、eh, continuamente le estén, esté comiendo cosas que yo no sé cómo están hechas? No tiene sentido. Mira, mira la etiqueta y verás tú la cantidad de cosas. e n 904, no sé, algo terrible. ¿no? Digo, ¿no? Qué cantidad de, de, ele de elementos que son una química manipulada: que, a, a, colorantes, floresantes, pesantes autorizados, m a r c a n e ¿eh? Claro que, que bueno, esto que es lo que es, ¿no? Sí, ya, y, y tanto, ya,、mmm, no, no me preocupa tanto esa química, porque la mayoría de los lo que se usan en alimentación son productos、eh, naturales, porque, por ejemplo, el ED 314 es cúrcuma, eh, eh, eh, eh, se usa la vitamina C, eh, eh, también, como,、eh, también es otro E.、Eh, esos productos están más o menos regulados, pero lo que no está regulado mmm, es mmm, la, la cantidad de azúcares que traen, la cantidad de. De, de, de, de grasas、mmm, que, que no es de calidad que traen y, y, la, y, la, y la fa. Por ejemplo, cualquier producto para freír、eh, de estos preparados tiene muy poco, un palito de maíz, tiene muchísima, muchísima, muchísima harina y muy poco pescado. Por lo, ¿eh? Por lo tanto, no le estamos no vale, dando pero... pescado a nuestros hijos, le estamos dando harina frita. La, harina frita, ¿eh? exactamente, eh, ¿Eh? Eh, Clemente. No te lo tengo para más. ¿Te podemos emplazar para el viernes próximo para que nos, para que nos digas en 10-15 minutos para que nos ofrezcas cómo preparar un plato determinado sano? Sí, claro que sí. Muy bien, compañero Clemente o l i v e r o doctor en medicina del Hospital de Morón. s í g u e s ahí, ¿verdad? Con esto de la, de la movilidad geográfica, la verdad es que es a veces complicado. Clemente, compañero, muchísimas gracias y como, y como siempre, aquí tienes tu casa y hasta el próximo viernes. De acuerdo, muy bien. Un abrazo, muchas, muchas gracias. Gracias a vosotros por, por llamarme y por, y por escucharme. Gracias、muy、a ti,、bien. compañero. <coughs> adiós,、Llega. Clemente.、Eh, adiós, saludos. Loli, nos volvemos a ver para el próximo viernes. Ahora sí, quedamos la semana que viene. Amenazamos con v o l v e r Hasta la próxima semana. Hasta, hasta la p r ó x i m a En Radio Mairena te proponemos querer vivir.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 Querer vivir para querer comprender. Los viernes de once y cuarto a doce de la mañana en Radio Mairena. Radio Mairena. 107.3 FM